que tuvieron que tener, por supuesto, un, un sustrato, unos antecedentes. En todo caso, estamos hablando de una especie de computadora mecánica construida en el siglo II, de Cristo y que posiblemente se utilizase pues para predecir posiciones astronómicas, ciclises, ¿no? o con propósitos calendáricos y astrológicos. Entonces, estamos hablando de unos conocimientos, de una sofisticación en de tecnológica,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 internacional por Arthur Evans que compró en mil novecientos ese local y claro estamos hablando de un, de un de un palacio un palacio minoico que de acá no hace en el 1400 cuatrocientos antes de Cristo mira de lo que estamos hablando con 10 kilómetros cuadrados de construcciones con 1500 estancias con edificios de 5 pisos obviamente cualquiera que visite nosos o que o imaginaros los arqueólogos que descubrieron nosos inmediatamente lo que nos viene a la mente son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 otra cosa, u otra estrategia para poder tomar la ciudad. Rafael Quintia, nuestro invitado esta noche en las rosas ventos, nos habla de los eh, misterios de la antigüedad, eh, misterios en resolver relacionados con Grecia. Rafael, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.